Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Conflicto laboral en la municipalidad de Toay. La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roxana Rechimont, dijo en Radio Kermés que el intendente Rodolfo Álvarez está incumpliendo acuerdos. De eh, esta conciliación obligatoria teníamos el compromiso de volvernos a de reunirnos, aunque sea virtualmente, se lo planteamos infinidades de veces, entendiendo esta situación, o que fuéramos menos a las reuniones, eh, poder reordenarla de una forma para que este, ir resolviéndole por lo menos la parte eh, económica a estos trabajadores. Y, principalmente la cuestión de seguridad, el que tengan barbijos, que tengan la ropa. No hubo por parte del Intendente de la Municipalidad de Toa ningún acercamiento y este, nosotros insistimos con el Subsecretario de Trabajo porque es el vedor de esta negociación, del cual tampoco emite respuesta el Intendente, o sea, no, no le responde al Subsecretario de Trabajo tampoco. La Municipalidad de Santa Rosa prometió que los créditos para comerciantes serán poco burocráticos, lo aseguró nuestro cronista de Exteriores, la Secretaria de Desarrollo Económico, Carmina Vesga. Son créditos que se van a otorgar a tasa cero, que van de mil a mil pesos y que están este, buscando apuntalar este sector eh, que bueno, sabemos que, que está muy complicado, muy angustiado y que lo atendemos todos los días, estamos en un diálogo permanente y es la herramienta que desde el municipio podemos hacer, por supuesto, todo tipo de otra gestión este, que se están llevando adelante. El área de telecomunicaciones de la Cooperativa Popular de Electricidad afronta una complicada situación por el aumento de la demanda y la falta de equipos derivada de la pandemia mundial. Así lo reveló el gerente Fabián Denda en Radiocracia. Estamos a la espera de, de una nueva entrega de equipos para, para continuar con ese proceso. Lo que pasa es que. Está complicado, sinceramente, porque no hay stock, eh, no están entrando equipos a la Argentina, la dificultad es, es bastante importante. Así que, bueno, estamos viendo qué disponibilidad hay entre los proveedores para hacer una, una compra y, bueno, proceder a... o seguir procediendo con esa, y, con esa posibilidad, ¿no? La situación económica en la colonia Menonita es crítica, según contó en la mañana a Kermesera Enrique, un integrante de la comunidad. Pide que los habiliten para entregar mercadería. Acá con respecto a las medidas, eh, sí, la estamos eh, tomando, acá vino un, unos médicos acá de Guatrachea a darnos unos consejos cómo teníamos que hacerlo y bueno, eh, estamos tratando de cumplir las reglas de que nos pues, se, se puso. Bueno, igual acá es muy distinto, muy distinto al pueblo, porque acá como que medio como estamos en el campo, estamos más separados, en los negocios no. ...está todo muy lejos, no, no se junta mucha gente en ningún lado... ...porque está, hay un negocio por acá en casi en cada campo... ...un, un tipo un kiosquito, no en todos los campos... ...pero bueno, como que no se junta tampoco tanta gente... ...y, y sí, eh, la estamos tratando de llevar. Tres asociaciones que agrupan a músicos y músicas... ...lanzaron una propuesta de recitales virtuales... ...también con un objetivo solidario... Contó Mario Figueroa en la mañana carmesera. Cualquiera de las redes sociales de, de, de MIPA, MAPU o la Asociación Coral de la Pampa, vamos a estar lanzando el, el ciclo de recitales virtuales. Al momento de que esté el, el, el ciclo eh, sucediendo o comiencen a sucederse los recitales, digamos, este, allí vamos a tener, van a tener a disposición el CBU de la cuenta, cuenta a la que, fondo para contribuir a este fondo solidario, fondo donde están contribuyendo... Este, Ya están contribuyendo instituciones de manera anónima. Radiocarmes.com